ca se Mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos, y no olvidaré.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 querer diferente Te quiero y es evidente Que si te vas no me muero Mas mi amor es tan sincero que sin quererlo se vierte Y no me canso de quererte Como te quiero Te quiero y no todo el día A ratos se me congela Se me apaga la candela se calla la poesía, porque querer vida mía es inevitablemente una pelea inconsciente con los fantasmas de লা de la explicación y de entonar la canción breve del libertinaje ahora probar este viaje de abrirte mi, mi corazón, corazón.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 Si un pago me golpea, respondo con violencia, ni cagando me queo Dejo para culturistas ni pa' que nadie en la boca me meta a los dedos La gente dime la armar se a la balanza a la policía Que atenta a la libertad de expresión con la devocia. Te de estado voy o mete el gobierno por mantener a la gente dormía ya a nadie roba por comida Es porque quieren tener el estatus social de blanco y culiao que vive en arriba Es porque quieren tener el estatus social de blanco y culiao que vive en arriba Abre los ojos y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 Eh, vamos a, a pasar parte, ¿sí? Pasamos parte por la otra oreja. Ahora viene... No, no, no. Cuando yo te pida al racho. Je vous crie aujourd'hui, vous coléras y la honte. Minusta mon griev, casque bleu, omnivore et vos races. Je dénonce l'ONU avec tous vos fusils, mon altendez toute ma haine pour mes frères infectés et violés. Bueno, disculpen pero en francés no la entendemos mucho.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 importado en los cascos azules de la minuta, los fusiles voraces y omnívoros de la ONU. grito por mis hermanos violados y infectados putas váyanse tómenselas no me oyen bien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 no amas fuera que mi pluma se vuelva una Lengua cierra sin fin, cada palabra, un proyectil, cada canción, lluvia de bala en casco azul, para que nos dejen para la ONU con no su minota, Su bacteria misión de infección, que mi rabia logre tener efecto, antibiótico, antiséptico, Antitético, antialérgico antifúngico, anti-onu y antiimperialista y anticolonialista y antiesclavista. Que puede esta melodía ser antidológica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 que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego y se abren los caminos cuando hay estrellas y puedo vivir o lo que caiga a suelo si no me falta de esperanza gracias a